Gabon entzle, hitza rnazbide tartean Ekuadorrera joko dugu. Angoa da Angela Txernez eta zoritsarrez tarte honetan, Askotan anitzetan gertatzen zegun moduan ba ez dakar kontakizun xamurra angelak baina helburua errealitate hori onartu eta lawoizetara hedatzea da ea guztion artean aldaketa eragin dezagun Emakume etorkinak eta orokorrean, ba etorkinak, etorkizuneko euskal herritarrak eta gaurko euskal herritarrak ere badirelako eta ezin dugu begiak itxi aurrera jo elkartasunik elkartasunikengabe. Eh, Oinarrizko giza eskubideak askotan urratzen dira Euskal Herrian. He, he, Horretarako adibide asko ditugu soritsarrez gure artean eta talde bat beintzat emakume etorkinak dira. Beraz, gaurkoan Ekuadorrekoa den Angela Chernes ezagutuko dugu. Ongi etorria Entzule hitza Arnasbide tarte honetara, musika amaitu eta laster batean gara. Kau dan sisirau Momo monila dagam julinga Momo monila dagam orang Tu jambar nyari balay kala ci kaw lay joge tanu ci serro chernes buenas tardes buenas tardes eres de nicaragua perdona de ecuador de ecuador sí. así, no, no, no. de ecuador sí y vives en pasa y ancho y cuando viniste pues vine hace 10 años exactamente y qué tal pues es una lucha constante de día a día Pues cuando vine recién, pues eh, estaba en otra situación, ¿no? Había más trabajo, había más más recursos, ahora ya no. Ahora ha cambiado mucho porque a raíz de, de esta crisis política, pues, que se dice, eh, han quitado muchas cosas, muchas ayudas, muy, no hay recurso. Tú vas, metes una solicitud y te dicen que no hay recursos de nada, que no hay ayuda. O para la ayuda tienes que tener cierta documentación, que si no la tienes, tampoco hay ayuda. Entonces, ¿de qué sirven esas ayudas? Es como un círculo que no para, ¿no? Es un círculo que no para. Entonces, para mí es el sistema patriarcal que nos va envolviendo y que tenemos que todos luchar contra eso. De mi punto de vista es así. Sí. Y cuando llegaste aquí, ¿cuál era tu situación? ¿Cómo decidiste venir? Pues yo decidí venir por medio de una amistad, para abrirte pasos en la vida, porque España estaba en todo su apogeo, decía que había posibilidades, buscando posibilidades. Y mejor por venir, que es lo que uno siempre quiere, un mejor por venir para ti para tus seres queridos. Entonces ahora, pues ahora mismo no los hay. Que esa es la, real, la gran realidad, no lo hay. Entonces tú ya te planteas las cosas de otro punto de vista. ¿Y viniste con papeles? No, yo vine con una carta de invitación, me quedé. Eh, apenas llegué me empadroné. Eh, a los tres años hice por Arraigo, obtuve mis papeles y, y así he ido trabajando. Los papeles es otro calvario para mí, de mi punto de vista, porque mm, te obligan a hacer cosas. O sea, me refiero a que tienes que tener un contrato de trabajo y si no lo tienes, buscarlo. Y, y aquí hay personas de que solamente si tú trabajas por hora no te hacen contratos, ¿ya? No te hacen contrato y uh -huh. tú tienes que ir pillando lo que encuentras. Eso es. Esa es la realidad. Y eso deberían la la gente que está a cargo de esto este meditarlo y pensarlo porque son muchas puertas que se te cierran. Y no es porque uno no quiere estar en este país legal o porque quiere hacer cosas eh, no legales, sino es que porque el mismo sistema te va envolviendo a hacer cosas que no... Uh -huh. ...que no deben de ser así... Eh, tuviste que esperar... ...y luchar durante tres años... ...hasta conseguir papeles... ...para pa legalizar tu situación aquí... ...esos tres años fueron un calvario... Un calvario, un calvario... ...porque te... Te tenías miedo que si te pillaban te devolvían como a muchas compañeras les ha pasado les ha tocado estar a mí no me ha tocado, gracias a Dios pero tengo compañeras que les ha tocado pasar uno o dos días en la cárcel detenidas pagar una multa o a muchas las han devuelto y eso no me parece porque tú tú como persona tienes derecho, ¿y dónde están esos derechos? ¿dónde? ¿dónde? Y ti, bueno, antes has nombrado la crisis política, uh -huh. eh, también el sistema patriarcal, uh -huh. ¿qué te parece la sociedad vasca, la gente de aquí? Bueno, la gente de aquí me parece pues que como todos, entonces, eh, ¿cómo te explico para que no se me vaya mal malinterpretar? Eh, es muy cerrado a los suyos, sería, no sé si la palabra sea apropiada, un poco cerrada, cerrada en el sentido de que nosotros los latinos somos mucho más amplios, muy alegres, muy divertidos, aquí son como un poco más serios, más formales, más más muy de ello, muy encerrado en lo suyo. Uh -huh. um, igual esto es relacionado con la idea de cuadrilla, aquí que la gente es cerrada y solo son con ellos, sí. no sé. Bueno, también está bien lo que tú dices, pero para mí, por ejemplo, yo tengo una experiencia de que andaba con unas compañeras que mantenían cuadrilla y resulta que si tú pertene querías pertenecer a la cuadrilla tenías que ser de hacer ciertas cosas que yo no estaba de acuerdo que no compartía pues entonces por eso no pude entrar a la cuadrilla Ahí va. te quedaste sin cuadrilla <risa> me quedé sin cuadrilla pero bueno por fuera no por fuera sigo manteniendo esas amistades pero bueno no pertenezco uh -huh. a la cuadrilla de ellos es por eso que te digo que son un poco cerrados porque eh, tienes que aceptar pues sus, sus condiciones o ...que estés de acuerdo con lo que ellos dicen. Entonces, por lo que has dicho, eh, no te parece... ...o no has encontrado, por lo menos, a gente bastante abierta, ¿no? Sobre todo eh, de cara a la sociedad migrante. Eh, en consecuencia de la crisis in, y sin la crisis... Eh, ...has tenido que eh, sufrir eh, por racismo. Pues sí sí sí, sí he sentido, me he sentido atacada en cierto punto... Por eso, porque mmm, piensas que por el hecho de tú hacer de afuera, ya te puedes prostituir. O porque andas arregladita y con ropas porque nosotros por lo general andamos bien arreglada, con ropa muy ceñida. Entonces piensas que, que ya porque te ven en la calle arreglada, eh, ya andas vendiendo tu cuerpo. Y no es así. Entonces en ese sentido me he sentido atacada, atacada. Eh, Y, y no hay derecho que la gente piense así. No no, no me parece porque no hay que prejuzgar eh, tú eres el dueño de tu vida y, y puedes vestirte de mil maneras que yo también puedo, que porque tú andes bien linda, bien guapa y decir que ofrecerte que cuánto cuánto cobras una noche, por ejemplo. Entonces, en ese sentido sí he sufrido un poco de racismo. Sí. ¿Y hoy en día en qué situación te encuentras? ¿Tienes trabajo? ¿Lo estás buscando? Pues estoy buscando un trabajo fijo. Ahora mismo necesito un contrato de trabajo para poder renovar otra vez mi permiso. Si no consigo el contrato de trabajo, pues pierdo otra vez mis papeles. Es un requisito primordial tener un contrato de trabajo para poder renovar un permiso de trabajo y residencia. ¿A ti te parece que somos conscientes? No, no me parece que son conscientes de la magnitud que nosotros, el de afuera, hay que... una fo una forma de pagar o de, no sé cómo llamarle, eh, las consecuencias que se tiene para poder tener el permiso. Uh -huh. Porque muchas muchas personas, eh, el precio es muy, muy alto. Y que pagamos nosotros para poder obtener los permisos. Y que de alguna manera llega un momento que los pierdes todo O sea, que todo un trabajo, lo que se ha hecho, tienes que volver a empezar de cero, como fue mi caso. Yo era para que ya con con 10 años que tengo aquí, tener mi nacionalidad, pero no perdí mis papeles. Porque en el momento que, que los metí, tenía trabajo, pero el contrato se... Me lo dieron por terminado, ya no me quisieron renovar y perdí, perdí mi documentación y me quedé otra vez sin papel. Y ahora estoy iniciando otra vez como que hace un año haya entrado otra vez a España y yo ya tengo 10. Es interminable. Es interminario para mí un calvario. Antes de empezar a, a grabar, hemos hablado un poco del tema de la euskera, porque tienes un hijo, está estudiando uh -huh. en la de Castola... ¿Y habla osquera? Sí, pues en mi hijo habla osquera, pero hay un gran dilema con la lengua materna de este país, que es el osquera. Y ahora me va a tocar aprender el idioma, porque tengo un niño que ahora me toca ayudarles en las tareas del colegio, y no sé osquera. Entonces, eso me parece también que se es un apoyo, que uno tiene que tener un apoyo, tanto a nivel social como también a nivel económico, o sea, dar cursos gratis, qué sé yo, en en, en, en la escuela, en instituciones que pueden, que puede haber. Uh -huh. Y que se y que se someta también a uno a los horarios de trabajo. ¿me entiendes? Sí. que a veces los, los cursos que se dictan son en la mañana y si uno está trabajando no puede acceder a ellos que haya toda, o sea mañana tarde y noche por ejemplo sería una buena idea para poder uno acceder, aprender la lengua a ti voluntad no te falta a mi voluntad no me falta desde luego que no quiero porque quiero ayudar a mi hijo y estoy en este país pues hasta que Dios lo disponga y, y así has comentado también el hecho de no saber el idioma el euskera mm -hmm. Eh, a ti eh, te ha cerrado varias puertas, ¿no? que sí. es, Tienes la sensación de que al, de algunas cosas no te enteras. Pues sí, sí, sí. Algunas cosas no me entero porque la información a veces no llega a los lugares que de verdad donde hay más necesidad que somos este colectivo, los inmigrantes. Y yo pienso que para que se nos vayan eh, abriendo muchas puertas más a, a muchas posibilidades entonces poder poder poder ir abriendo ese ese camino a medida de que va uno va evolucionando entonces eh, porque también los inmigrantes que venemos no todos eh, somos personas preparadas también pero aquí esa posibilidad no la hay no la preparadas hay. que es decir con estudios con estudios sí. y aquí que hay habemos personas que somos maestras licenciadas contadores que estamos fregando platos, que el trabajo no denigra a nadie, pero, pero pero es lo que hay, ¿me entiendes? Y la situación en la que te encuentras, ¿te planteas volver a Ecuador? Bueno, ha llegado, ¿para qué te voy a mentir? Ha llegado etapas de mi vida que me, me, me lo he planteado, sí. Me lo he planteado o me lo estoy planteando en volver a Pero, es, eh, como tú dices, ha hecho una vida ya aquí y volver a empezar de cero allí. Porque ya ha hecho una vida aquí y si aquí no hay las posibilidades, o volver o buscar otro horizonte. Bueno, gracias a ti vamos a viajar un, un poco a Ecuador. Pues, yo encantada, encantada que vayan a poderles ayudar. Porque mira, ese es otra otro ejemplo que te voy a poner de la diferencia de nuestras culturas. ¿Por qué? Porque nosotros allá, ustedes eh, o cualquiera persona que vaya de otro sitio, nosotros los recibimos con un encanto, con una alegría, con una acogida, porque así somos, somos esa es nuestra cultura, y con una sonrisa y bienvenidos y encantados de que todos pudieran ir, pues encantados. Decía viajar por un par de minutos y con mucha imaginación no, sí. <risa> para que nos cuentes un poco cómo es Ecuador, cómo se vive allí, qué se come allí, qué se baila allí. Uh, allá pues es de mucho de mucha alegría, de mucho folklore de mucho color, de mucho clima tropical, de mucha salsa, de mucha rumba. La gente es muy alegre, muy divertida y, y también muy emprendedora. Somos de mucho, de mucho trabajar, de mucho emprender, de estudiar, de compartir. Y la comida es buenísima. <risa> también, bueno, cada país tiene su gastronomía, como la de ustedes, que también a mí me encanta mucho. Es más, tengo un hijo que es de aquí, entonces cada vez está pidiéndome la, su comida, porque en el colegio les dan de comer y él ha probado todas sus comidas. Y también me gusta aprender. Me gusta la diversidad, tanto en cultura como en todo campo. Sí. Cuéntanos un plato tradicional de Ecuador. De Ecuador el ceviche, que es eh, langostinos o gambas, eh, concha, que ya le llaman como aquí, puede ser mixto, de pescado… ¿Ya? son Muy marisco, bien. son marisco todos son marisco pero riquísima y para ir acabando eh, ¿qué les dirías a los oyentes? a la gente que nos está escuchando un poco con el primer tema que hemos tocado ¿no? que llevas ya 10 años aquí y que has tenido que volver a empezar desde cero no sé cuántas veces y que pasamos por vuestro lado y ni siquiera nos imaginamos todo lo que tenéis que luchar para conseguir un mínimo Pues bueno, nos toca seguir luchando arriba, que si nos unimos podemos hacer fuerza, podemos lograr nuestras metas, nuestros objetivos, y que la unión hace la fuerza y adelante. Es que recasco. A ti, gracias. Hauze izan da entzule, gaurko tartea. Kontakizun gordinak, azaldu dizkigu angelak eta tira espero dugu. Irrati saio honen bidez behintzat, ba, gertatzen ari dena, azaleratzen ari garela. Gutxinaka, gutxinaka, hitza arnaz izan daitekelako. Eta elkartasuna aldiz, eguneroko ogia izan daitekelako. Mamilleskeretan datorren eh, astera arte hon gizan Teñeita jobon <totipasen> Ta ta ñare malaikala diko da no sesaro momo monila degam julingam momo monila degam wornga jaboor wolay wolay wolay wolay abdou jambar ñaari Oh, my God. Oh, my